Sí, sí, efectivamente. Vos f í j a t e que、eh, tuvimos una especie de anticipo en 2017, cuando por primera vez en 22 años tuvimos que postergar la fecha en la que íbamos a hacer el acto en Plaza de Mayo, porque el día previsto amanecimos en Comodoro Pí esperando la soltura de los detenidos y detenidas de la primera marcha contra la reforma previsional, la del 14 de diciembre. Eh, prácticamente lo hicimos ya sobre el filo de, de las fiestas, ¿no? no sabíamos si llevar redoblantes o pan dulce y sidra.、Sí. Y finalmente este año vimos que,、eh, a partir, por un lado, como vos bien decías, de ¿eh? la cantidad de data que había que procesar, pero también de, del menor tiempo disponible, a partir de que fue necesario estar en las calles con una frecuencia inusitada. Pensemos que el 30 de noviembre estábamos marchando contra el G20 y hubo、mm -hmm. infinidad de, de otras instancias de movilización que, que debimos acompañar.、Eh, bueno, nos pareció más razonable para garantizar la completitud del informe、eh, postergarlo y hacerlo ahora a principio de año, con lo cual tenemos una imagen un poco más completa del año. Más allá de que siempre insistimos en esto, que es importante tenerlo en cuenta. En el caso concreto de 2018, sabemos que nos están faltando incorporar por lo menos 150, 160 casos de la provincia de Buenos Aires, que corresponden a personas muertas en las cárceles provinciales,、eh, los cuales no tenemos todavía la información mínima de sus datos personales, porque eso recién lo publica oficialmente la Comisión Provincial por la Memoria. A mediados de año.、Uh -huh. Así que a esos 333 casos del año 2018, mentalmente nosotros ya sabemos que、sí. tenemos que incorporar, que lo vamos a hacer en breve, cuando apenas esté esa información, y con eso vamos a estar en el mismo nivel de, o superior, incluso、uh -huh. a los años anteriores, 2016 y 2017, de alrededor de 440 casos al año.、Uh -huh. Incluso el, el gran dato que surge de este informe, Eh, si, si uno tuviera que poner un título,、sí. es la, la frecuencia、eh, diaria,、uh -huh. porque estamos hablando ya de una muerte cada 21 horas、uh -huh. por el aparato represivo estatal.、Eh, claramente es fácil sacar la cuenta,、uh -huh. tenemos registrados 1.303 casos en los primeros 1.059 días de gobierno de Cambiemos y Supandilla. Eh, claramente, eso es bastante más de una muerte por día.、Uh -huh, sí. eh, digamos, de, recordamos, Correpi lleva adelante este informe considerando desde 1983 en adelante.、Eh, sí. digamos, en ese fragmento, ¿no? en ese tiempo que, que se analiza, ¿cómo caracterizar el gobierno de, de Cambiemos ¿no? dentro de los gobiernos democráticos que hemos tenido d l año No hay otra forma de definirlo que el más represor de todos.、Uh -huh. Fíjate que. Eh, tenemos información no muy buena, siempre hacemos esta aclaración de los primeros años, porque naturalmente del 83, de diciembre del 83 a los primeros años de los 90, Correpi ni siquiera existía como organización, nos、mm -hmm. empezamos a organizar、eh, a fines de, de la década del 80, con lo cual esa parte está re,、eh, reconstruida exclusivamente a partir Del contacto personal con las familias、uh -huh. eh, y de los, los datos, los pocos datos publicados en medios de prensa, que además tuvimos que chequear、eh, en, en hemerotecas porque no existen de esa época bases de datos informáticas,、uh -huh. páginas web, portales, etc.、Sí. A partir de, del momento en el que tenemos información、eh, más completa, más, más comparable año tras año, Que es desde, desde nuestra propia existencia como organización,、eh, indudablemente a lo largo de, toda, de todos esos años,、eh, sistemáticamente cada archivo arrojó datos peores que los del año anterior, uh -huh, uh -huh.、Eh, con picos muy marcados en algunos momentos, que si uno se fija cuando ocurren temporalmente, coinciden a la perfección casi con los momentos de profundización. Del conflicto y la protesta social 1989、mm -hmm. con los saqueos、eh, 2000-2001-2008.、Eh, Pero el dato relevante, significativo del periodo de gestión macrista, es que ese nuevo crecimiento exponencial que ya se advierte en los 50 casos de, ocurridos entre el 10 y el 31 de diciembre de 2015. 50 casos y、sí. es al 31 de diciembre de 2015. En lugar de quedarse en un pico que luego de alguna forma se a meseta, ha continuado subiendo con la misma velocidad、uh -huh. al punto de que、eh, en, en cada uno de los archivos posteriores nos encontramos con este crecimiento brutal.、Uh -huh. Estamos horrorizados también. Hace año, s estamos en una m u s i c a a 23 horas. Bueno, en un año bajamos.、Uh -huh. Mejor dicho, subieron los casos sí, sí. de una muerte cada 23 a una muerte cada 21, y、sí. eso traducido a números reales es una barbaridad de caso. Sí, pienso esto, ¿no? En lo que estás relatando. Eh, ¿Cómo va atado justamente un proyecto económico,、eh, digamos, de, de exclusión, de generación de, de desempleo, de desarticulación, de desindustrialización del país? Digamos, va atado a, necesariamente ¿no? al incremento de la, de la represión por parte del Estado, digamos, un modelo económico que excluye, sin duda genera una reacción, ¿no? Se activa la protesta social y para controlarlo el Estado apela a, a la represión. Sí, en realidad son dos. p Efectivamente, r s s o n a que vinieron a mayor necesidad de protestar, mayor salida a la calle, mayor represión en movilizaciones, manifestaciones, en circunstancias espontáneas de protestas de vecinos o vecinas porque, por el t a r i f a z o por los cortes de luz, por la carencia de la vida, etc. Pero también, y esto se. Está... En el incremento de las retenciones arbitrarias y el, el, el incremento de la militarización de los barrios,、mm. con el corolario del incremento del gatillo fácil, hay una política explícita de disciplinamiento, no ya s o l o de los sectores organizados y en lucha del pueblo trabajador, sino de manera、eh, mucho más difusa y permanente. De eh, eh, implementación del control social sobre quienes objetivamente、eh, están siendo sometidos a condiciones que los obligarían a, a manifestarse, a movilizarse.、Uh -huh. la, la ecuación es simple: si por estar、eh, caminando por el barrio o en una plaza tomando una cerveza con tus amigos, este, te pueden venir, cachar, pedir el documento, detener, llevar a la comisaría. Torturarte, incluso matarte, o si cometes el error de salir corriendo cuando te vienen a、sí. identificar, te pegan el tiro por la espalda, como tantas veces ha pasado、sí. en este último periodo.、Eh, ¿Qué más te puede pasar si decidís organizarte y s a l i r a la calle porque la salita del barrio no tiene médico, porque se te cae el techo de la escuela en la cabeza? Este, porque tus viejos o vos mismo te quedaste sin laburo, este, o por cualquiera de las múltiples situaciones por las que necesitamos manifestarnos hoy.、Uh -huh. Es claramente una política tendiente a la desmovilización y al control social.、Uh -huh. Sí, digo, d e c í a m o s recién, y esto lo queremos consultar, ¿no?、Eh, esta, el aumento de la fuerza represiva va acompañado también de la generación de un marco normativo. Eh, que lo habilita, ¿no? Y desde ahí te c o n s u l t o además de, esta, de la resolución 956 del Ministerio de Seguridad que flexibiliza el uso de, de armas, digamos, ¿qué más ha hecho el gobierno de c a m b i a r o s en materia normativa, ¿no? Y que、eh, permite legalizar、eh, el gatillo fácil y, bueno, y la represión. Bueno, just, justamente el viernes en el acto dedicábamos buena parte del tiempo en e l escenario este, y de los materiales audiovisuales a mostrar esto, de qué、mm. manera. Por primera vez estamos hablando de un gobierno que、sí. legitima en los hechos, en su propio discurso, con el abrazo a Chocobar, por、sí. ejemplo, el gatillo fácil como política de Estado, pero que simultáneamente genera herramientas normativas、sí. para darle mayor entidad、eh, y para profundizar su uso. Y esto lo vemos, vos ponías el, el excelente ejemplo de la resolución 956, que es. La, la legitimación de la doctrina Chocobar,、uh -huh. eh, el disparo por la espalda, el disparo a la persona desarmada o que hace un gesto e q u i v o c o porque va a sacar el peine o el celular del bolsillo,、uh -huh. eh, pero también esto aparece, por ejemplo, muy claramente en el proyecto de reforma del Código Penal, que va a ser la gran batalla、uh -huh. que deberemos dar frente al Congreso en este año, donde ya el, el presidente de la comisión redactora, el camarista Mariano Borinsky, Ha anunciado que se incorpora una nueva exhibición de responsabilidad para miembros de la Fuerza de Seguridad cuando causen lesiones o muertes con su arma reglamentaria, que no refiere a la, la ya existente、eh, causal de justificación. De una situación real、uh -huh. de legítima defensa propia o de terceros, porque justamente como eso ya existe, lo que está hablando es de otra cosa、uh -huh. nueva,、uh -huh. diferente. Y además viene, no nos olvidemos, el año pasado este proyecto fue presentado por Por este camarista que viajó especialmente a Estados Unidos para hacerlo, ante funcionarios del Departamento de Estado Yankee, del GAFI y otros organismos internacionales, y no le alcanzaba la boca para contar las bendiciones y felicitaciones que había recibido de esos personajes, que son en definitiva、eh, los que a su vez nos marcan la política económica a través del FMI o o n d o n e t a r o Internacional de este proyecto.、Uh -huh. Por eso decimos que esto no es. Resultado de que sean mala gente que se la pasan pensando a ver cómo nos van a reprimir más y mejor, sino que es la, la implementación de aquellos mecanismos que necesitan para poder llevar adelante、eh, de manera más r e n t a y brutal el ajuste, la entrega, el saqueo. Eh, y, y el empeoramiento general de, de, de la situación de todos los trabajadores y trabajadoras en el marco de su plan a largo plazo. Uh -huh, uh -huh, está claro.、Eh, María del Carmen, uno de los datos que aparece también y que de hecho en los últimos informes también lo han desagregado tiene que ver con los femicidios, ¿no? Digamos,、sí. Femicidios cometidos por、eh, policías o agentes de la Fuerza de Seguridad. En el último informe, en, en este del 2018, el 20% de los femicidios, digamos, han estado. En manos de las fuerzas de seguridad, de agentes de las fuerzas de seguridad, ¿qué lecturas hacen también sobre, sobre ese dato? Vos sabés que l a s víctimas mujeres es n u e s t r o a c t i t o aunque con una incidencia menor en, en las otras. Me parece, lugar... se entrecorta ahí la, la comunicación. Ahí vemos. Sí, sí. a e s h í ahí te escuchamos, sí. e s t o y quietita en el mismo lugar. Se、eh, les decía, víctimas mujeres siempre hemos registrado、uh -huh. en menor cantidad、eh, proporcional que, que las de varones, porque naturalmente la población carcelaria y de las comisarías es muchísimo más importante en el caso de los varones que de las mujeres, y también、eh, los casos de gatillo fácil van preponderantemente dirigidos. Al、eh, adolescente son,、sí. que es a quien hay que disciplinar en el, en el barrio.、Mm. Eh, pero en los últimos años, lo que, lo que hemos empezado a hacer es, de los casos registrados de mujeres,、eh, revisar las circunstancias、mm. para poder determinar cuáles de esos casos, además de ser el resultado de、eh, la acción de un miembro de la fuerza de seguridad, porque si así no fuera, no estaría en el archivo, cuáles además coinciden con los registros. nacionales De femicidio, s los de la Casa del Encuentro y otras organizaciones confiables que hacen ese trabajo estadístico. Y ahí es donde descubrimos con espanto esto de que el 20% del total de femicidios registrados a nivel nacional、eh, están a su vez en nuestro archivo, lo que significa que son también víctimas de la represión estatal. Y es una incidencia que no la vas a encontrar. Eh, en ninguna otra ocupación que quieras analizar, o sea, no sé, encargados de edificio, s docentes, pintores de brocha gorda,、mm. médicos,、sí. estudiantes, ninguna otra ocupación tiene un 20%、sí. del total, es realmente muy importante. Y de allí esta conclusión, que en realidad ratifica lo que decimos desde la teoría feminista, cuando explicamos la vinculación y la relación f e m i n i Eh, dialéctica que existe entre capitalismo y patriarcado de que cuando se cruzan la violencia estatal con la violencia patriarcal se potencian、eh, recíprocamente、uh -huh. una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es también víctima del aparato represivo estatal uh -huh, uh -huh,、sí. pienso también en esto ¿no? digamos, la responsabilidad de, del estado en materia de digamos, es quien define a qué persona le da un arma para Las tareas de seguridad, ¿no? Lo pongo en. en sí,、locales. no es solamente por ese lado, o sea,、sí. el aparato represivo es el brazo armado del gobierno de turno, lo dirigen、uh -huh. ellos y no hay nadie más a quien echarle la culpa. Nosotros discutimos con esta idea de、eh, les dieron rienda suelta o están descontrolados.、Uh -huh. No, no, están bien controladitos haciendo lo que se les ordena hacer.、Uh -huh. Y esto por primera vez un gobierno lo ha dicho con todas las letras por boca de. Eh, Patricia Bullrich, una y otra vez, en particular en torno del episodio Chocobar, del episodio del fusilamiento de Rafael Nahuelo, de la desaparición forzada y muerte de Santiago, donde reiteradamente ha dicho: son nuestras fuerzas, nosotros. Este, asumimos la plena responsabilidad política, etc. Sí, sí, pienso en eso, ¿no? Digamos, también en la, en la particularidad de una persona violenta y a la cual el Estado le está dando un arma también, ¿no? Porque, Pero siendo... es que está, es deliberadamente、uh -huh. seleccionada y formada para ser violenta.、Uh -huh. Sí, sí, digo, y sumado a esto que、eh, con el dato okay, de. O sea, vos、policía. podés en este momento echar a toda la policía y reemplazarlos por carmelitas de calzas. Y como los v a s a mandar a hacer lo mismo, en cinco minutos tenés reproducido el mismo mecanismo. Uh -huh, uh -huh, está claro. Hay una formación ahí. ahí. Hay una decisión política que se expresa en las órdenes que se dan.、Uh -huh. O sea, cuando vos salís a abrazarte con el tipo que acaba de ser procesado por matar por la espalda a una persona desarmada, ¿qué le estás diciendo al resto de los policías? Le está s diciendo, muchachos, disparen.、Sí. Acá hay un gobierno que banca.、Uh -huh. Sí, sí. Sí, es evidente esa, esa legitimación. María del Carmen, digamos, la última y agradeciéndote el, el tiempo, ¿no?、Eh, vivimos, digamos, estamos en un marco de un año electoral, ¿no?、Eh, sí. Desde ahí, digamos, ¿qué, qué interpelación、eh, hace Correpi, digamos, a quienes、eh, pretendan conducir también el país? Digamos, ¿Qué Digamos, s decirles en materia, en lo que tiene que ver ¿no? n o con la materia que trabaja、eh, Correpi? Digamos, ¿Qué digamos, s mensaje darle a quienes pretenden conducir el poder? El gobierno Clara, Claramente、país. vamos a tener un año que va a estar s i g n a d o por la conflictividad social en aumento, como, como decíamos recién,、mm. porque todavía no han hecho ni la décima parte de lo que vinieron a hacer. Está pendiente la reforma previsional que van sacando por goteo y la reforma del Código Penal de la que hablábamos antes, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, mediado por、eh, la campaña política. O fíjate que cambiemos ya. Manifestado, ya explicitado su decisión de ir a la campaña electoral montado sobre el caballito de batalla、mm. de su política represiva.、Eh, si en los 90 hablábamos del voto licuadora o el voto cota, u bueno, claramente el macrismo está apostando al voto bala o al voto cárcel.、Mm. Y en ese sentido, lo que hace Correpi, obviamente, no asume ningún tipo de, de postura r e p r e i v a En, en el marco del proselitismo electoral, más allá de que muchos de sus militantes este, participemos de organizaciones políticas que sí, que sí lo hacen, pero como organización antirrepresiva, lo que sí señalamos a cualquiera que vaya a、sí. asumir、eh, la administración del gobierno es que no le vamos a perder pisada como no se la hemos perdido a ninguno de sus antecesores. Uh -huh, uh -huh. O sea. Eh, señalamos la represión, venga de donde venga, tenga el color político que tenga, porque además caracterizamos la represión como una herramienta que está en la mochila de cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases,、mm. naturalmente,、eh, q u ca en cada caso administrada de acuerdo a sus necesidades y su propio perfil, y esto es lo que queda muy claro en el caso de Cambiemos con esta situación de absoluta excepcionalidad de la gravedad de la situación. que describe el archivo 2018.、Bien.